Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, aquí deseosos y d e s e o s a s de conocer, bueno, ¿cómo están preparando este segundo encuentro plurinacional? La verdad es que estamos muy felices, muy contentos, porque es el resultado de, de mucho trabajo, pero sobre todo de, de tener muy claro el, el, los entusiasmos,、eh, los objetivos, pero también las decisiones. Políticas de seguir construyendo y entender que necesitamos y nos entendemos como una Argentina plurinacional, desde nuestras organizaciones、eh, sociales, institucionales, políticas, las comunidades en los territorios, las comunidades、eh, en, en la urbanidad, en las ciudades,、eh, pero también este, no solamente de, de Argentina,、eh, sino que también en este contexto de virtualidad, por eso. Eh, es, es distinto, ¿no? Como bueno, como todo es,、eh, el, el encuentro、eh, se contextualiza a, a la pandemia y lo hacemos de manera virtual. Esto nos permite también tener este,、eh, compañeros, hermanos, hermanas que vienen de, de otros、eh, lugares como, como Colombia, como, como Uruguay, como Chile, como Paraguay, como Bolivia, que nos van a estar acompañando, dando cuenta de un poco de esto, ¿no? De ¿Por qué es necesario hablar de la plurinacionalidad en Argentina? n o desde,、mm. desde nuestras identidades, por supuesto,、eh, pero también desde nuestras prácticas, n o desde nuestras organizaciones, de la serie del de, de construir políticas. Así que estamos muy contentos. Y ya con los últimos ahí preparativos,、eh, además de, de un encuentro, porque son 12 talleres、eh, que, que invitan a reflexionar y son de áreas y temáticas muy distintas,、eh, con referentes además, los que van a moderar, como los expositores o panelistas, son referentes en esos temas、eh, de todo el país y, y, como vuelvo a decir, de, de otros países también. importante es que justamente eso, n o desde esos lugares reflexionar, seguir discutiendo, debatiendo y, y finalmente llegar a conclusiones como las llegamos el año pasado este, para para que sean herramientas para seguir construyendo. n o Contabas que este es el segundo, o sea, ya hubo un primer encuentro el año pasado. El año pasado, imagino que sin pandemia, fue presencial ese encuentro. Sí, sí fue exactamente, fue en octubre.、Eh, Sucedió allí en, en el espacio de la Universidad de Quilmes、eh, el primer día, pero después, ya el segundo día, fue en la Plaza Central ahí de, de Quilmes. Eh, con un evento、eh, muy grande, masivo, con, con muchos artistas que participaron, que fue durante todo el día. Arrancamos temprano ese domingo y terminó、eh, a, la, a la noche con Bruno Arias dando un, un espectáculo ahí, un, un, un recital. Por eso es la Festipeña, que nosotros en este caso la Festipeña va a comenzar el lunes a las 5 de la tarde、uh -huh. eh, y hay 50 artistas hasta ahora. Eh, que ya tenemos su material y que se va a pasar de manera virtual también.、Eh, así que creo que, que la pandemia no, no nos imposibilita seguir este, creando, organizando. n o Por supuesto que no va a ser lo mismo, porque el, el año pasado、eh, en Quilmes era poder ver hermanos, hermanas desde. Que no nos veíamos hace mucho tiempo, hermanos que viajaron especialmente para eso, poder conocer más, poder intercambiar, poder reflexionar, poder discutir más también,、eh, cosa que este año la virtualidad tiene sus inconvenientes, ¿no?、Uh -huh. eh, pero, pero me parece que, que no hacerlo. Eh, formaba parte, digamos, no tenía nada que ver con el espíritu que tiene este encuentro, ¿no? Y, y, y el espíritu de este encuentro es justamente entender、eh, igualdades de derechos, hablar de,、eh, contra el racismo y contra la discriminación,、eh, poder dar cuenta de este, las miradas colonialistas que hay sobre nuestras identidades también, eh, eh, romper las construcciones de esa t Argentina. Eh, que, que baja de los barcos europeos y en, y, y en la cual todos、eh, somos descendientes、eh, de, de la madre patria España, ¿no? El encuentro también sirve para poder、eh, reconstruir esos discursos instalados sobre nosotros mismos, sobre l u e s t r a identidad nacional. Sabemos que hay un largo camino para ello, sabemos que, que es un proceso largo.、Eh, Lo que es necesario n o y que lo estamos haciendo, insisto, es desde las organizaciones sociales, las comunidades,、eh, los espacios políticos,、eh, incluso desde el propio Estado, ¿no? es, es lo que apuntamos. Nosotros tenemos una, una primera mesa, en realidad es la segunda, que va a ser el, el sábado a partir de las 11 de la mañana,、eh, que es la participación política plurinacional, las políticas públicas del Estado y. Y, y los desafíos ahí del Estado y los pueblos originarios. n o Y en ese panel este, que van a estar todos nuestros referentes indígenas que hoy están en, el, en la función pública, n o forman parte del Estado.、Eh, el vicepresidente del Instituto Nacional de s Grupos Indígenas, el director de tierras dentro del de INAI. Eh, el, el, el secretario o el responsable de, de, del Consejo de Participación Indígena de la provincia de Buenos Aires,、eh, hermanos, está el director de, de pueblos originarios del de, de municipio de Quilmes. Uh -huh. eh, la secretaria de Pueblos Originarios de la provincia de, de Tierra del Fuego, n o son compañeros indígenas que, a partir de sus m i l i t a n c i a s y de recorridos, este, hoy están en, en, en el Estado. n o Entonces, allí los desafíos de qué hablamos y cuando hablamos de políticas plurinacionales n ¿no? o políticas descolonizadoras, ¿no? ¿desde n o qué lugar entendemos eso? Creo que un gran desafío. Que, que hay otro gobierno muy distinto es el contexto que teníamos el año pasado cuando se realizó el encuentro, y en ese sentido creemos que también los desafíos apuntan hacia el interior del estado. ¿Qué no bueno ¿qué, qué es lo que pedimos descolonizar? ¿Qué es lo necesario? Hay un largo camino para eso. Sabemos que, por supuesto, que no es fácil, y más en este contexto donde las prioridades están en, en la salud, en la vacuna, en el cuidarnos.、Eh, Pero entendemos que, que es necesario hacerlo, ¿no? Y, y por eso también este encuentro nos u b i c a en otro contexto, lo sabemos,、eh, pero también con nuevos desafíos, con nuevas disputas, con nuevas luchas, porque entendemos que la construcción es política, pero colectiva,、eh, y, y por eso se hace el encuentro. ¿Y quiénes pueden participar del encuentro? ¿Es un encuentro pensado desde estas comunidades para las comunidades o es un encuentro abierto para que, que nos i n v i t a a otros、claro. y otras、eh, a, a sumarnos, a escuchar, a aprender, a compartir, a preguntar? Claro, es un encuentro abierto a todo el público, a toda la sociedad. Mencionamos acá mucho a los pueblos originarios, pero de este encuentro también son. organizadores, Compañeros del de,、eh, movimiento、eh, afrodescendiente en Argentina. A, a la, el sábado a las 13 horas hay un, un taller que es africanismo del sur, colonialidad y racismo. a l l í están los compañeros, las compañeras de、eh, Noviembre Negro, este, que vienen trabajando profundamente ya hace muchos años esta temática, pero también están、eh, los compañeros. ...de Las organizaciones migrantes. El lunes 23 a las 11 horas está el taller de reivindicación de la organización y la lucha migrante, y e s un taller impresionante de la diversidad y la cantidad de compañeros y organizaciones migrantes、eh, que hay por, por los países, pero además por la diversidad de las organizaciones, algunas políticas, otras estudiantiles,、eh, algunas r e f u g i a d o s en Argentina. Otras en función de la defensa del territorio y la vivienda, otras como partidos políticos, y, y esto me parece que, que da cuenta de la diversidad. ¿no? También hay una mesa que, que habla de, de la descolonización de, del género, las disidencias y las luchas y resistencias, y acá nuestras compañeras,、eh, no solamente、eh, desde la identidad binaria, sino desde las identidades LGTBI, Este, también tienen un espacio y forman parte de, de esta organización ¿no? para dar cuenta de, de las diversidades de nuestras luchas, de las organizaciones, de, de los derechos que todavía faltan. Y, y, y la articulación entre nosotros. n o Entonces, es abierto para todos, por eso es importante también este que, que puedan sumarse, por eso agradezco mucho el espacio y la discusión. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que es Encuentro Plurinacional en Facebook,、eh, pero también、eh, lo pueden hacer a través del Instagram, de, del Twitter. Allí están los lugares donde, si se quieren anotar a un taller,、uh -huh. entran al Facebook y, y están los links que automáticamente. Y apellido, y los deriva a un grupo de WhatsApp donde les va a llegar toda la información, el, el, el, el link de Zoom de reunión, por ejemplo, para que ustedes puedan entrar al taller.、Eh, así que la discusión es amplísima, es abierta a la participación de todos, porque, insisto,、eh, cuando hablamos de, de entender nuestra plurinacionalidad, lo hacemos de una sociedad con. Entera, ¿no? Hablamos de, de una Argentina con muchas identidades, con muchos pueblos y que la construcción es la misma, ¿no? La defensa de, de, de nuestras identidades como pueblos, de nuestros derechos, de pensar igualdades sociales、eh, y esto es colectivo, ¿no? Se trata de grupos o espacios, sino que es de todas, por eso la invitación es abierta a todo el público, a todas las. Bien, buenísimo. Vamos a estar difundiendo, poniendo todas estas propuestas. Estaba repasando los talleres, son 12 talleres, nos contabas. Algunos,、eh, bueno, que van del, de las cuestiones más disímiles, ¿no? De la participación política plurinacional, que nos contabas recién, las experiencias de la Constitución, incluso estados plurinacionales en América Latina. La descolonización del género, la salud intercultural, la medicina ancestral, también digo que, que mucho también、eh, tienen para, para aportarse, para debatir. Muchas veces la medicina、um, moderna retoma, muchas veces parte de las construcciones y de la, del desarrollo de la medicina ancestral, bueno, la educación plurinacional, la economía del buen vivir y las economías alternativas, dentro de algunos talleres que vamos a ir compartiendo también en nuestras redes. Arrancan entonces el, este encuentro tres días: sábado, domingo y lunes, el sábado a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana es la ceremonia. Después, a las 9,、eh, comienza el taller de salud intercultural, medicina en s a l u y parto respetado.、Eh, y a las 11, el de participación política plurinacional, este que les contaba. las 1 r el de africanismo. Cada taller dura dos horas.、Bien. La idea es que sea una hora y cuarenta、eh, de la exposición y del intercambio con el público. Y después tengan allí unos minutitos para. Para cerrar,、eh, porque la idea es no superponer talleres, por eso están divididos cada dos horas, así pueden participar en, en la máxima cantidad de, de talleres que puedan, obviamente, porque acá dependemos también de la conectividad,、mm. bueno, de, de, la, de internet, de luz, digo, de i g o d un montón de cuestiones, así que entendemos eso, por eso está dividido así. Termina a las 5 de la tarde y el domingo otra vez comienza a las 11 de la mañana, termina a las 5 de la tarde y el lunes también comienza a las 11 de la mañana, termina a las 5 y ahí el cierre es mucho más largo. Largo porque a las 5 de la tarde comienza la festepeña plurinacional y la lectura de conclusiones. Perfecto, está hecha la invitación, lo vamos a dejar también en nuestras redes para acompañar y seguir difundiendo esta hermosa propuesta de construcción colectiva, de debate y de pensar nuevas formas. Su lema, Enrique, es muchísimas gracias por estos minutos que nos dedicas. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la decisión. Invitadísimos a participar de este encuentro y a seguir construyendo、eh, un pueblo y una Argentina plurinacional. Muchas gracias.